San Estoy acá En la escuela Rapeando con los chicos Esto es muy divertido Cazu entra por la casa A la ventana Llegando así para el aula Luciana se entera y nos mata ¡Waqui, ¡Uy, qué